Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches, bellezas. Buenas noches, me hago cargo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien. <risa> bien, muy bien, Tom. Ojalá te c a r g u Claro que sí, buenas noches, buenas noches. <risa> Vieron que el viernes me pasó lo peor que me había pasado: me robaron, me, me agarraron a trompar, sí, me tiraron por, por el balcón, me prendieron fuego,、oh, mataron、sí. a toda mi familia, todo ese tipo de cosas. Bueno, hoy fui、mmm, pude c o me p r r a m compré una c o m p u en cuotas, que yo la voy、uh -huh. a voy a a un, este, a un a la casa de, que queda a la vuelta de, de mi domicilio a que me pongan algunos este, programitas, que la arreglen,、uh -huh. qué sé yo. Bueno, buenísimo. Cuando voy a, le voy a pagar a la, a la flaca, ¿eh? de solo electrónicos, ahí en Corrientes y la Vía. Corrientes y Dorrego, cercano a la Vía. Ahí la mina me dice: No, sabes q u é con todo lo que te pasó, no te voy a cobrar. No, ¡No! ¡Qué、va. bueno! Entonces qué dije:、buena. Hay gente que te roba. Sí. Pero hay gente que, que、vale、te devuelve. La hay gente que te d e v u e v e Esa frase tarada a la, a que dice:、playa. hay alguien que tira un vidrio en la playa y otro se、agacha. le va a agachar a recogerlo. Bueno, Pero, a, veces, a veces pasa. A veces pasa. Así que nada, le, quería contarles esto porque Qué、bueno. no siempre pasa que alguien anónimo es generoso con otro. Exacto. Porque es fácil ser bueno con los que son buenos con uno, los que uno conoce, porque hay interés de por medio. Pero ser bueno con alguien que no te conoce, eso, eso es otra forma de bondad. m e parece, Me parece que es la más linda, Brienza. Hablando de bondad, ¿usted iba a hacer este, avisos parroquiales? Iba a hacer un aviso parroquial con Rock, Murgas y Teatro, organizado por la Mesa de Trabajo y Consenso del Ex Olimpo y el Colectivo Cultural del Corralón de Floresta. Esto es el, a partir de las 16 en r a m ó n f a l c ó n 4250, que era el Olimpo. El próximo sábado 21. Están enojados con, con Macri porque impuso el retiro del personal de seguridad、sí. y corre riesgo todo eso. No pueden hacer actividad después de las 5 de la tarde. En fin, los están jodiendo bastante. Entonces, para demostrar、eh, cierta bronca. Se juntan y hacen lo que saben hacer, que es música y juntar gente a través de un proyecto. Así que esto el sábado 21 en Ramón Falcón. Es un nombre para una calle. Es un feo nombre. Es un nombre para una se calle. Se está tratando de cambiar el nombre. Sí, está、Falcón、tratando. poner a cambiarle el nombre. ¿Usted tiene avisos parroquiales,、eh, querida a n c h a r Estaba en eso, pero después se lo voy a contar bien porque quiero ser muy ajustada con cuál es la muestra que se está llevando a cabo en el Museo del Bicentenario. Ese nuevito, viste, que está al lado de la Casa Rosada. Sí, sí, sí. Así que en un ratito antes de irnos, te paso el chico. Bueno, yo tengo el único aviso parroquial que tengo es agradecerle a mi amigo Mario p a c h o d o n el que me envió el, su libro Artigas,、eh, dedicado afectuosamente. Así que、eh, ya lo vamos a invitar cuando estemos en la feria del libro para que nos hable de Artigas y nos hable de otras cosas, nos hable de otras historias. Adriana Zanca.、Sí. Si alguien quiere comunicarse con este programa de jueves, Así es. ¿qué debe hacer? Bueno, pues lo que tiene que hacer es llamarnos por teléfono al 49998700 o a nuestra línea nacional 0810 2220870. También nos pueden escribir un mail a argentinaTieneHistoria, arroba radionacional.gov.ar o en nuestro Facebook, argentinaTieneHistoria. Y además tenemos un blog al cual los oyentes pueden vol entrar, volver a escuchar. Escuchar y bajar los programas anteriores. Argentina tiene historia. blogspot.com. Muchísimas gracias, señorita Adriana Zanca.、Uh -huh. O debo decirle, señora. Es lo mismo. parece No es lo mismo.、Ah, no. no es lo mismo. Bueno. Benditas sean todas, todas las mujeres, en especial esas grandes luchadoras. Yo soy un hombre que las quiere y las respeta. Si así lo aceptan, de quien mucho las valora, que mi Dios me las bendiga, mujeres encantadoras. Me estremeció la muchacha. フェローズコンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテ もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、もう1つ、 Mujer de nadie, porque no tienes dueño. Mujer, frente a la vida, tú estás de pie. El tema del día en Argentina tiene historia. Es jueves. No, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Le juro por, por lo que más quiera, mire. Qué mareado que estoy. Y ¿Sí? oh, sí, sí, no, es no lo digo porque lo sepa yo, sino porque María Rosa、eso、Zapata ma lo puso en el Facebook、sí. y dice abriensa. Hoy es miércoles todavía. ¿Qué le pasó? Estoy trabajando demasiado, eso es lo que me pasa. Usted está en me quedé mañana anonadado por el. Hoy es miércoles. Hoy、no、es... está bueno. Usted da la. Son... Lo que pasa es que usted da las 12 antes de hora. No, no, lo que pasa es que estoy con la cabeza en otro lado, evidentemente. <risa> ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Eh? Le están pasando cosas, b r e n s a Me están pasando cosas. Está. El tema de hoy es mujeres y derechos. Y vamos a hablar de unas cuantas mujeres que valgan la pena hablar. Exacto. Yo voy a hablar de tres. Porque así lo decidí. Está bien. Pero los demás van a, a, hablar a hablar de una. Una mujer. ¿Les parece bien? Ajá. Hasta las 22, hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Vamos a hablar de algunas mujeres que lucharon por los derechos de, del género, por decirlo de alguna manera. Que antiguamente en el siglo XIX le decían las sufragistas, antes que tuvieran el derecho al voto. Después que las diosas femeninas fueron corridas de las culturas primitivas y que en su lugar apareciera un dios único, un tanto o s c o y para colmo solterón, las cosas para las mujeres comenzaron a ponerse difíciles, s r i e n s Y esa dificultad, aunque usted no lo crea, duró y en algunos casos aún dura. Miles de años. En Argentina existieron algunas pioneras batalladoras en ese tema de la igualdad de las mujeres, tema que los hombres del siglo XIX y comienzo del siglo XX veían como una rareza típica de las mujeres. ¿Quién entiende a las mujeres, pudiéndose quedar en casa cuidando a los hijos y haciéndole la comida al marido, querer meterse en problemas? Podía ser un pensamiento. Clásico de ese momento entre los hombres. Y una de las que primero se metió en problemas, y de paso también metió en problemas a los tipos, fue Julieta Lanteri. De ella vamos a hablar. Julieta, al igual que tantos pro-hombres y pro-mujeres, ¿por q u e no?, de nuestra historia, no es de aquí. Ella nació en Italia, en el Piamonte, en 1873. Y fue con apenas seis añitos una de las tantas hijas de inmigrantes que vinieron a trabajar y a vivir en estas tierras generosas. Su familia se instaló en La Plata, una ciudad que recién estaba siendo fundada y construida. De adolescente ya se perfilaba como una chica que pensaba distinto. En efecto, era tradición que los varones ingresaran en el Nacional, de donde accedían directamente a la universidad, y las niñas en la escuela normal. De donde accedían directamente al matrimonio. Ese era más o menos el esquema. Pues ella pretendió las dos cosas. Y para ingresar a la universidad donde no había alumnas, se anotó en el Colegio Nacional. Ser la única chica de toda la escuela no debe haber sido fácil, aunque tal vez alguna ventaja lateral pudo haber tenido. No sé, es difícil imaginar todo un colegio de varones con una chica. Como relata la periodista Araceli Bellota, que escribió un libro sobre ella, Julieta fue una transgresora a conciencia, sabía lo que estaba haciendo, no era casualidad. Su marco teórico fue la corriente libre pensadora en Boga en esos años, que incluía una cierta falta de respeto a la costumbre religiosa, en algunos casos bastante, y un desacuerdo con la figura y el rol tradicional de la familia. En una época en que recién comenzaban las mujeres a iniciarse en carreras. Universitarias, ella consigue, previa autorización especial del decano que le tuvo que autorizar especialmente, anotarse en medicina. Y en 1907 egresa como médica, siendo la sexta médica mujer. Cecilia Grierson fue la primera. Y no por casualidad fue con ella, con Cecilia, con quien funda la Asociación Universitaria Argentina, con el objeto De que más mujeres accedieran a la educación universitaria. Pero Julieta va por más. Pide entonces la adscripción como docente en la cátedra de enfermedades mentales, lo que le fue rápidamente negado. ¿Saben por qué? Porque al ser italiana no reunía los requisitos. Eso le dijeron en la universidad. Era doctor... El problema no era que fuera mujer, sino que era italiana. El problema no era que fuera mujer, era que fuera italiana. De reacciones expeditivas, Lanteri tramita entonces su carta de ciudadanía, porque era cabezona. Pero no se la quieren dar y el tema llega a los diarios. Finalmente, un juez federal falla a favor, pero el procurador se opone, aduciendo que por nuestras leyes, al ser mujer, por ser mujer, le estaba vedado el ejercicio de los derechos políticos. Julieta apela y el fiscal saca de la galera que ella no puede litigar, o sea, no puede apelar, no puede litigar, de acuerdo al Código Civil, sin la autorización del marido. En efecto, Lanteri, ya de más de 30 años, se había casado con un joven 14 años menor que ella. Realmente, cuando esta chica quería transgredir, no se privaba de nada. Y el Código de Beresar, f i el de hecho, consideraba a la mujer como una incapaz, en términos jurídicos, Sometida a la patria potestad del marido. Pero ella consigue la firma de su esposo para poder litigar e insiste hasta que logra su carta de ciudadanía. Con ella vuelve a pedir el cargo docente y esta vez el tema es elevado al honorable consejo de la universidad, que tan solo en 24 horas saca un dictamen, un dictamen que es una pequeña joyita, con dos puntos. Primero, no alugar a lo solicitado. Segundo, archívese. La verdad, que como dictamen. e Lacónico era. e Lacónico y, y bastante peditivo. La excusa de que fuera italiana ya no corría. Ahora quedaba en claro que era por su condición de mujer, puesto que no tenían nada para poner. En esos años de principio de l siglo, Lanterifundi participa de varios movimientos y congresos feministas. Ella es una de las abanderadas de la causa. En 1911, Julieta se acerca a la comisión empadronadora con la sana intención de empadronarse para las próximas elecciones, porque se le ocurrían todas estas cosas a ella. Y ahora fue a empadronarse. Era requisito para ser empadronado ser ciudadano, mayor de edad, saber leer y escribir. Ejercer alguna profesión dentro del municipio. Ella ya era ciudadana, había sacado la carta de ciudadanía y cumplía con todos los demás requisitos. El empleado, cuando la vio llegar, casi le da un soponcio, pero no tuvo más remedio que darle la papeleta. Cuenta Bellota y Matesans que el día de la votación para la renovación del Consejo Deliberante, cuando Julieta se presentó con su boleta para poder votar en el atrio de la iglesia de San Juan y votó, El presidente de la mesa, doctor Adolfo Saldíaz, le manifestó su satisfacción por haber firmado la boleta de la primera sufragista sudamericana. Una mujer, por primera vez en la Argentina y tal vez en América Latina, una sola pudo votar. Era la única, pero por alguna parte se empieza. Sin embargo, ya en el 19. Ya la habían sacado del padrón, o sea, todo eso fue para entrar, pero después el padrón lo hacían únicamente los varones que eran enrolados para l a f u e r z a a r m a d a con la famosa libreta de enrolamiento. Entonces a ella la sacaron del padrón porque ya no podía tener libreta de enrolamiento. Intentó enrolarse, la sacaron, los militares la sacaron carpiendo. Pero l a n t e r i no se rinde y acepta que no podrá votar. Está bien, no vota. Pero afirma que no hay ley que le prohíba ser candidata. Mire qué cosa, qué astuta también. Y se postula como tal. Julieta es la primera candidata diputada de una agrupación que ella misma crea. El problema es que la tienen que votar los hombres, claro, porque las mujeres no votaban. Es candidata, pero la tienen que votar los hombres. La mayoría de los cuales opinaba que las mujeres están para cocinar y planchar. No era la primera vez que. Que estas mujeres las trataban de loca s y se burlaban de ellas, pero ellas continuaban en la lucha. En 1932 ocurre una tragedia. Julieta Lanteri fue atropellada por un automóvil, lo que le produjo la muerte y también la sospecha de algunos si no se trató de algo intencional. Así fallecía la primera mujer que logró votar. Tres años después llegaría de la provincia de Buenos Aires otra mujer. Se llamaba María Eva. Y fue quien tomó la posta delantera y tantas otras para que en 1947 saliera la ley que incluía el sufragio universal. Pero eso, eso es otra es o historia. Es pública. La radio y la crónica de nuestro pasado. Vivíla en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. El personaje maravilloso, como dijo recién n o r a、eh, con el micrófono apagado, Santiago. Sí, se metía en todas las cosas que nadie podía. Ella estudiaba, veía los huecos, los resquicios para p e a r a una mujer lúcida, brillante, una mujer con propósito y una mujer despojada de prejuicio. En principio iba hacia, hacia la luz sin temor a quemarse, Leticia Lanteri. Eso era una mujer maravillosa, sin lugar a dudas. Silvio m a r e s c a que ahora está muy enojado, vaya uno s a b e por qué,、eh, dice algo que es interesante. Dice que después del de grito de Nietzsche de que Dios ha muerto, los hombres、no han, eh, han perdido el encanto por, la, por el empuje progresista y que son las mujeres las únicas que pueden presentar. Este, revelaciones en torno a los cambios y a la modernidad y a la modernización de las sociedades. Porque dice: los hombres ya no tienen nada que hacer. Ya su, su, su cambio modernizador ya, ya terminó, ya terminó con, el, la muerte, con la muerte de Dios. Yo no sé si tiene razón, pero es cierto que en el, todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, el empuje femenino ha sido lo que me parece. Ha transformado las sociedades en lo que nosotros estamos conociendo. Sí, está, está en estos momentos. Yo me acuerdo de l i s i s t r a t a también, o sea, el poder de las mujeres para cambiar la historia. Y yo creo que, sí, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Se ve en la cantidad de primeras damas, primeras, perdón, magis,、eh, primeros gobernantes. Cargos, o sea, cargos. Cargos. Sí, pues es que yo. Pero、eh, no tengo... solamente en cargos. Claro, yo iba a decir eso. ¿eh? En el empuje de c a m b i a r en, en el motor de cambio. Exactamente, yo、no, iba que... a decir que cuando la mujer no tenía la posibilidad de estar al frente de las cuestiones, s a b í a muy astutamente estar al costado de quien las podía ejecutar. O sea,、sí. digo, hay mucha idea a lo largo y a lo ancho de nuestra historia, ideas independentistas, ideas de guerra también, y este, mucha literatura, hay mucha mujer en el arte, que sin embargo tuvo que ir como disimulando esta, esta situación, y a veces lo disimulaba. A través de maravillosos señores con los que estaba casada, que parecían los autores de esas ideas. Que nunca hubieran permitido a la sociedad que las, tuviera, las tuvieran ellas en sí mismas. Recién comentábamos nosotras dos,、eh, digo sin hablar porque estaba el micrófono abierto, pero con los ojitos, cuando mencionaste que tenía un, un marido 14 años menor. Esto que、eh, digo era sin ningún lugar a dudas disruptivo en ese momento, tenía que ver más que con el propósito de provocar escándalo, con la ausencia absoluta de prejuicio y con la posibilidad de que históricamente han sido los hombres más jóvenes. Los que han sabido acompañar a mujeres más grandes, importantes, importantes digo, en esta cuestión de, del empuje, porque hay un desfasaje en las cabecitas. La mujer que es, este, como ustedes las describían, con empuje y con ganas y qué sé yo, normalmente no se convierte en bombero con los años. Entonces hay como un、uh -huh. desfasaje, sí, hay un desfasaje, no es que va después y apaga el incendio. Hay como un desfasaje en esta s historia s y l e t i z i a no estuvo lejos de, de eso en aquel momento. Es un lugar difícil el de acompañante para el hombre.、Oh, sí, ¿no? una mujer acostumbrado, así. Está acostumbrado. No está acostumbrada. No está acostumbrada.、No, no. Es difícil. No, no ha sido así. Con ese una lugar mujer、realizar. así. Con una mujer así o de otra manera. O parece, de cualquiera. ¿no? Me parece que, no, que no, no es un lugar cómodo para el hombre. El... Está acostumbrado a, a la acepción, ¿no? Claro, y la cosa e s t a de. Pero mirá que tenemos mucha culpa, no, no sé si coincides conmigo, las mujeres, porque, digo, aquellas que somos madres de varones, la verdad que es un terrible esfuerzo correrte del mandato、Sigo. de no formar nuevos machistas, ¿no? Entonces, cuando uno siente que medianamente lo ha logrado, sí,、claro. este, se, siente, se siente bastante feliz, digo, uno después lo ve a través de las elecciones. De los hijos en la vida, en la, en la, en las parejas y demás, te das cuenta que medianamente arribaste al objetivo. Pero durante mucho tiempo se fue un doble discurso, también nuestro, el de ser la reina del hogar formando señores que eran los que iban a triunfar y después te quejabas cuando ese señor en algún lugar no dejaba que otras mujeres triunfaran. Era complicado. Era, digo, hoy está más clarita la cosa. Igual sigue siendo complicado. Sí. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchar y Santiago Varela en Argentina tiene historia. tiene historia. De noche. Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. En ese poco periodo en que vivió la República, dos años y unos cuantos meses. En medio del fragor de la guerra, la tierra se entregó a los campesinos y se dio escuela a los campesinos y se dio aten atención a los niños y se crearon centros de recreación y de cultura. Es decir, se iniciaba dentro de ese fragor, dentro de esa guerra tan dura, tan difícil, tan terrible, La República tenía fuerzas incluso para comenzar a desarrollar su programa reivindicativo para las masas. Reivindicativo para el pueblo. La voz que estaban escuchando era la de una lúcida señora que fue filmada diciendo estas cosas a los 100 años. Tenía en este momento, cuando vos le estabas escuchando, con esta lucidez de criterio y de discurso. Ya tenía 100 años. Y estamos hablando de Fanny Edelman. Esto yo se lo voy a dedicar. Tengo unas cuantas seguidoras por ahí del programa que son militantes del PC de toda la vida, que se van a sentir muy felices de, de que estemos haciendo la semblanza de Fanny. Fanny Edelman era hija de inmigrantes rusos y polacos que llegaron al país a comienzos del siglo XX. Cursó sus estudios primarios en una escuela en San Francisco. Luego su papá fue despedido del empleo de telégrafo. Y su familia se mudó primero a General Belgrano y luego llegan a Buenos Aires, donde estudió en el Conservatorio Nacional. En 1925 comienza a trabajar en un taller textil. Después se desempeña como maestra de música. Fanny, en realidad, nace como Fanny Jakovsky el 27 de febrero de 1911 en el seno de esta familia de inmigrantes rusos y adopta el apellido de su marido para la lucha política. Poco después del golpe del 6 de septiembre de 1930, que derrocó a Hipólito y r i g o y e n las inclinaciones corporativas y antisemitas de u r i b u r u l a s llevaron a acercarse a un grupo de intelectuales de izquierda entre los que estaban, nada más y nada menos, que Leónidas Barletta y Álvaro j u n q u e por ejemplo. En 1934 ingresa definitivamente al comunismo. Cuando se casó con Bernardo Edelman, él era un dirigente del gremio de la construcción y estaba en ese momento liderando una histórica huelga de albañiles. Ella realizó colectas a favor de la República Española y en septiembre de 1937 es movilizada por el PC junto con su marido a Valencia para participar de la resistencia republicana de las Brigadas Internacionales. Allí conoce a Miguel Hernández, conoce a Antonia Machado. Este último colabora particularmente con el matrimonio Edelman durante una campaña de alfabetización dirigida a los soldados. Tras el avance de las fuerzas fascistas, tiene que huir a Barcelona y regresa a la Argentina ya por mayo de 1938. Ahí ya era. La figura conocida de la izquierda en el ámbito internacional participa de movimientos de apoyo a la Unión Soviética, a China, por supuesto a Cuba, al gobierno socialista del chileno Salvador Allende y a la revolución sandinista en Nicaragua. Nada les ajeno. En sus viajes a Asia, por ejemplo, iba y directamente enfocaba a hablar con las mujeres de cada uno de estos países para defenderlas y, sobre todo, desde un lugar de paridad, este, que tomaran la iniciativa de darse cuenta que la, el cambio, como vos lo dijiste recién, Estaba en sus manos, eran, podían ser las promotoras del cambio. En 1972, en representación de la UMA, que es la Unión de Mujeres Argentinas, asume la conducción de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Allí vuelve a viajar por toda América Latina, Asia, África, e impulsa, impulsa el Año Internacional de la Mujer y el Encuentro de las Naciones Unidas en Nairobi en 1975. También,、eh, bueno, el trabajo que hizo durante la dictadura militar en la Comisión de d e r e c h o o s de e r c Humanos o s h de la ONU en Ginebra fue muy impresionante. En 1978 lleva el testimonio de cientos de familiares y víctimas y lo lleva ella lo, lo que había recogido la Liga por los Derechos del Hombre, pero también otros organismos de derechos humanos como la Asamblea, por ejemplo, que es la que le organiza, a instancia de la Asamblea, organiza el, maravilloso, este, el maravilloso homenaje del Teatro Cervantes en diciembre del 2011. En el curso de su extensa vida conoció además a todos los líderes soviéticos: al Che Guevara, a Fidel Castro, todos los líderes chinos. El 16 de marzo del 2011, Fanny Edelman fue distinguida con la Orden José Martí, la más alta distinción que confiere el Consejo de Estado de Cuba. La Orden José Martí es de todos los que luchamos duramente, dice, pero siempre con la esperanza, la alegría y la voluntad de alcanzar, aunque sea una pizca. De lo que ha logrado Cuba en más de 50 años de revolución. Esto lo dijo en el acto de entrega en la embajada de Cuba en Buenos Aires, donde estaban las madres de Plaza de m a y o las abuelas, y Edelman tuvo una conversación telefónica con el presidente de Cuba, con, Fidel, con Raúl Castro. Edelman además participó en, dije, en China, en Portugal, en Nicaragua, estuvo en Vietnam. Es invalorable el trabajo que hizo conformando las brigadas de apoyo de mujeres para el gobierno de Salvador Allende en Chile. Edelman presidía honorariamente el Partido Comunista en la Argentina, en su comité central, y dirigía también una cátedra libre de género en la sede del partido. El 24 de febrero del 2011, con motivo de su cumpleaños, se le rizó e a l un homenaje en el Teatro Cervantes. Estuvo, estuvo la humanidad completa. Cantó para ella Liliana Herrero. Cantó la. La verdad es que todos, estuvieron casi todos los partidos políticos, no estuvo solo el PC, no fue solo una fiesta de la izquierda, estuvieron las mujeres radicales, estuvieron las mujeres peronistas. Estuvo, fue impresionante este, este, este encuentro que fue organizado, básicamente por la asamblea, que fue quien convocó, pero que no hubo casi figura política o literaria de la Argentina, o mujeres que en algún momento militamos que no hayamos puesto la firma y hayamos querido entrar, y algunas nos quedamos afuera porque la capacidad. Del Cervantes se colmó, y en esto hay que recordar a Rubens Correa, el director del Cervantes, que ya no sabía cómo hacer para que las puertas quedaran un poco más abiertas y todos pudiéramos acceder a ver a este monstruo de esta mujer. Tuvo además el premio de, orden, de la Orden Ana Betancourt en noviembre del 74 por la Federación de Mujeres Cubanas. Fue personalidad destacada el 3 de noviembre del 2009 en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene el sello conmemorativo aniversario 50 de la Federación de Mujeres Cubanas el 28 de febrero y la orden que ya les conté. En ese momento, cuando ella había cumplido 100 años y se le hacía ese, ese homenaje, ella habló. Frente a ese teatro colmado, con todos esos músicos del mundo. Yo, cuando te digo que le mandó mensajes a todo el mundo, te digo que de Cerrata Pablo Milanés, pasando por este, nada, poetas de, de, de Cuba, poetas de la Unión Soviética, toda Francia socialista se rendía a los pies de Fanny Edelman. en esa ocasión ella hizo un discurso. Un discurso que obviamente no se puede leer todo porque es larguísimo, pero que yo les invito a que entren poniendo homenaje a Fadi Elmer, nuestra propuesta. Van a encontrar un número especial de Palabra Mayor, que es el semanario del Partido Comunista de la Argentina, donde publica los testimonios de medio mundo. Y ahí ella dice. Si algún mérito se me puede atribuir es mi lealtad inquebrantable hacia el Partido Comunista. Un partido que me enseñó que no se puede vivir sin sueños y, más aún, sin ser parte de un sueño colectivo, liberador, porque el comunismo es una pasión del cerebro, pero fundamentalmente del corazón. c i e r r a después de mencionar a Pablo Neruda, después de mencionar a Paul Eloy, luego de mencionar al poeta Federico García Lorca, dice: Permítanme. Que dedique este encuentro intransferible a la memoria de quien fuera mi compañero de lucha y de esperanza, con quien participé de grandes alegrías y de dolores muy profundos. Dedico entonces este encuentro al padre de mis hijos, al gran amor de mi vida, a Bernardo Edelman. n q u i e n se acordaba de ti en la batalla del Ebro? テンビリフィアノティアモイフ Carmela o c u l t a t o d o este tiempo、「por q u e se c a y ó tu nombre?」y se encerró tu recuerdo.「Qué ha sido de ti, c a r m en l a e medio de este silencio: どん n De has estado, Carmela どうして、あい、Carmela? あい、Carmela? ¿Estás viva todavía? ¿O te has muerto en el destino? 私たちは私たつけたら、私たちの身体つけたら、私たちの身体を見つけたら、私たちの身体を見つけたら、私たちの身体を見つけたら、私たちのけたら、つけ A la hora de cenar, Argentina tiene historia. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán b i e n z a n o r a n Chart y Santiago Varela. Hola, buenas noches. Te habla Luis de v e r a z a t e g u i Con r e f e r e n t e a Julieta d a n t i e r i Ella.、Mmm... r i d i acá en el partido nuestro. Todavía se encuentra el chalet que está ubicado en la calle 24 y avenida Kistner. Residió en Verazategui. El nacimiento no sé si fue en La Plata como se mencionó, pero que residió en Verazategui. Residió en Verazategui y cruzaba en un carro, en una v o l a n t a hacia la estación a tomar el tren. Esas son anécdotas que se cuentan en la zona. Muchas gracias. Bueno, mis felicitaciones para el programa de Hernán v i e n s a Qué lindo aire histórico que trae. Y mis felicitaciones para Santiago Varela, que lo sigo desde cuando hacía algo cómico con su famoso helicóptero. Bueno, muchas gracias. a l a Alicia de Caballito. Sigan así. Buenas noches. Felicitaciones por el programa, que es maravilloso. Que hace dos o tres años es maravilloso. Y Noranchar es lo más. Es la gran mujer que a muchas nos hubiera, querido, nos hubiera gustado ser. Así que con Fanny Edelman, y con Alicia Moró, y con Eva Perón, y con Cristina Fernández, y con todas las minas que valen y que valieron la pena. Hola, chicos, buenas noches. Bueno, como todas las noches los estoy escuchando, y bueno, ustedes hacen que el hecho de estar preparando la comida. Eh, no me sea tan pesado.、Eh, quería me preguntarles:、eh, que este, eh, ¿cómo se llama el, el, el libro de Julieta? Que me, la verdad que estoy escuchando y me, interese, me interesaría este, comprarlo. Gracias a la radio pública. Este homenaje es el, que se le está haciendo a Fanny. Porque es una cosa que viene de adentro, viene de adentro de todos aquellos que consideramos que el mundo podía ser mejor. Ella lo demostró. Habla Roberto y te salgo. Felicidades, felicitaciones y un gran abrazo. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Ten e Historia. Sí, y además nos escriben en Facebook y mucho.、Eh, por aquí. ¿Tanto? Un montón, un montón. Sí, un montón Miré, ¿Qué quiere es? que le diga? Son un montón. Dice: aquí estamos escuchando el programa Un Lujo, como siempre, dice Carlos González, Juan Valle. Saludos desde Chaco, por fin empezó a llover, dice por aquí. En poco tiempo recuperaremos el ánimo. Parece que anduvo este, la, la sequía por aquella zona y bueno, sí, están、terrible. contentos los, los muchachos.、Eh, bueno, buenísimo, dice Mercedes Liliana Acuña. María Teresa González, cuánto que uno aprende. Gracias, muchachos. Gracias, muchacha. Alejandra Beatriz Jiménez dice: buenísimo el programa, como siempre. Natalia Cecilia Alfonsi dice: algún día, si ya no lo hicieron, tendrían que hablar de América Scarfo y de Severino Di Giovanni.、Eh, Alba Noemí Pérez a i dice: genial. Santiago Julieta, la anterior es. Especial. Pionera, inteligente, libre de acción y pensamiento. Incapaces y sometidas las mujeres, les debemos mucho a esta y a otras mujeres corajudas. Carlos González dice: Por favor, ¿quién es la que canta? Dice: Me quiero morir. Ana Belén. Ana Belén. Ana Belén. Sí, Ana Belén. Ana Belén.、Eh, el tema se llama Carmela y es un homenaje a La y Carmela.、Eh, Alba Noemí Pérez Aiz también dice: Pienso que Esther es、eh, hermoso e interesante. Programa: Volverá sobre el tema. Mujeres.、De、volveremos, no, volveremos. Sí, dice, no podrán resaltar a tantas ni a tan importantes. Muy bueno lo de Fanny. Gracias, Nora. Está、eh, bien, porque yo creo que una, una, una vez cada tres años hay que hacerle un programa sí. dedicado sí. a las mujeres. Está, está, está. está bien. Está está bien. bien. Está para para ser más ¿eh? o menos iguales, ¿no? Equitativos.、Sí, sí, un vos, año cada、sí. tres. Una, una vez cada tres años、sí. se puede hablar está, de las mujeres. Está, está bien. Está muy bien. Y Marcela,、Collabes? Es justo. Sí. sí. Justo una... y necesario. Una gran mujer luchadora, como todas las madres, coherente, incansable en la búsqueda de justicia allí donde se vulnera un derecho. Nora Cortiñas ¿eh? también es destacada y, y, y aquí la trae Marcela Collado. Yo quiero decirle algo a los, que, a los oyentes: es que, si se meten en, nuestro, en nuestra página, van a ver que ya hay oyentes que están subiendo la filmación del discurso.、Sí. Que yo recién este, dije el pedacito de discurso, pero acá está completo el homenaje a Fanny Edelman y su discurso del Teatro Cervantes está en nuestra página.、Eh, al oyente que hablaba de Lanteri, que vivía en b r a z z a t e g u e efectivamente, su casa actualmente, tengo entendido, está ocupada por una panadería. Sería interesante ver. Si se pudiera rescatar y, y guardar como monumento. Y en cuanto al libro sobre ella, lo escribió Araceli Bellota, como ya habíamos、eh. dicho. No recuerdo exactamente el título, pero contiene el nombre del a n t e r i Y hay otro libro más que. Que no recuerdo en estos momentos, pero hay por lo menos dos libros. Sí, hay bastante literatura y en cualquiera de las librerías del、Uno、PC vas a encontrar mucho material. La librería en de las mujeres. n la librería de las mujeres vas a encontrar eso. Y en la crujía, digo, pasemos el chivo porque la verdad que ahí están todos los delanteros y están ahí. Porque bueno, era una mina valía la pena. Argentina tiene historia y es de todos. Argentina tiene historia. Yo pensaba anoche, ¿no? estaba acostado en la cama, me desperté a las 5 de la mañana con Mauricio、no. Macri, abracé, abracé a mi gato y dije: <risa> Vieron que él abrazó a la mujer, yo abracé a mi gato y le dije: No puede ser, no puedo hablar solo de una mujer en el siglo XIX. Porque iba a hablar de Mariquita Sánchez de Thompson y todos la, la conocemos a ella, todos la hemos oído nombrar. En el colegio, ¿no? Un nombre, nombre raro tenía Mariquita, ¿no? ¿no? tanto por lo de Mariquita, sino que ya, ya dio para los chistes en toda la, la, la primaria, sino porque la, la piba se llamaba María Josefa, patrona de Todos los Santos, Sánchez de Velasco y Trillo. Lepa. Había que llamarla a tomar este, el té a las 5 de la tarde o un mate a las 8 de la noche, ¿no? Ahí a l Por baritos, eso le decían Mariquita. Por las calles, claro, por eso le decían Mariquita. Por las calles de Buenos Aires, allí en la calle Florida donde ella vivía. Eh, donde ella vivía cuando e l l a era grandecita, cuando e l l a estaba casada, y donde se reunía con los principales、eh, políticos de la, del momento.、Eh, pero yo quiero recordar un acto de María Josefa, patrona de todos los santos Sánchez de Velasco y Trillo, más conocida como Mariquita. Porque en aquellos momentos. El amor era una cuestión casi de casualidad. La verdad es que no existía. Se lo, dedicaban para, se lo dejaban para eh, algunos eh, parientes, se lo dedicaban para algunos furtivos、eh, amantes, pero nadie se casaba por amor. Y un día la, la piba, se, los, antes, antes de cumplir 15 años, se enamoró de su primo, Martín Thompson, y se comprometió a estar con él. Claro, los padres obviamente no, no querían y lo querían casar con un tipo de hita. Y se llamaba Diego de Arco. Pero l a m i n a dijo: Yo, discúlpeme, señores, ustedes manejerán el protocolo, los intereses, la política, la economía, los negocios, como quieran, pero yo me voy a casar por amor. Así que lo siento mucho. Y desde ahí revolucionó la colonia. Estamos hablando del año 1805. ¿eh? Faltaban cinco años para la revolución de mayo. Y fue esta mujer la que dice: Yo les voy a partir la lógica de los valores. Casamenteros que tiene la colonia, yo se l a s voy a partir. No lo dijo así, seguramente no lo dijo así Santiago, pero lo hizo. Porque fue a ver al virrey Sobremonte y le dijo: Si no me dejas casar, se arma la podrida. Y Sobremonte <risa> le dijo: w o está bien.、Eh, yo no, tus padres quieren que vos te cases con Diego de Arco, así que yo no puedo hacer nada. Y fue y se le presentó de nuevo. Y le hinchó tanto los gobelinos al virrey Sobremonte que terminó Sobremonte diciéndole: c a s a t e con quien quieras, pero no te aparezcas más por el fuerte porque no te soporto más. Y lo logró, lo logró Mariquita Sánchez Thompson, logró casarse、eh, con, su, con su primo, con su primo Martín Thompson, que vivieron juntos una década y media, prácticamente 15 años, porque él después murió. Él, ella después se casó con un francés, tuvo un mal matrimonio con ese francés, tuvo muchos amantes a lo largo de su vida.、Eh, pero ese gesto en el cual、eh, se rompían las relaciones sociales de, de la colonia española en América Latina dice mucho. Porque estaba de alguna manera preanunciando la liberalidad o el liberalismo que iba a campear en la Argentina en 1810. Después de la revolución, ella, obviamente, apenas vio que se desmoronaba el mundo, el mundo, el mundo español, ese mundo tan conservador, tan reaccionario, tan cerrado, dijo: Yo voy por la revolución. Y abrió las puertas de su casa para que los principales patriotas entre 1810 y 1813 se pudieran reunir allí. Hizo unas famosas tertulias, unos famosos encuentros, y además tejía política, porque no es que la mina servía el té. ¿eh? La mina presentaba a los políticos unos con otros, les decían cómo podían articularse políticamente. ¿eh? Presentaba a San Martín con、eh, los demás integrantes de la logia Lautaro. Cuando cantes el himno te vas a tener que acordar in,、eh, irre, irreversiblemente de ella, porque en su casa, el 14 de mayo de 1813, por primera vez ella misma cantó la, las estrofas del himno nacional argentino. O sea que. La, la, la mina era una, una mina que tenía muchísima presencia en esos años de la revolución. Ella después decidió、eh, dedicarse a la política interna, fue unitaria, debió estar exiliada durante el gobierno de Rosas. Pero en, esas, en esos años, entre 1805 y 1813, Mariquita Sánchez Thompson fue algo más que esa estampita que te c u e n t a en el colegio. ¿no? Fue la mina que dijo. Amor y revolución son una misma cosa. n o Y uno dice: ¿Qué tendrán que ver el amor con la revolución? no? Y yo creo que tiene mucho que ver el amor con la revolución, porque obviamente el amor revolución y las revoluciones s enamoran. e Yo siempre digo esta frase que, que por ahí es media pava, pero es efectiva para escribirla y para decirla en radio. Y uno habla de, de amor y revolución, y automáticamente el Google Map el, se te va automáticamente al Alto Perú. n o Y vos decís, no lo podés controlar. Decís, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y vamos a Chuquisaca, vamos a los campos cercanos a Chuquisaca, porque allí había una morocha, una morena hermosa, dicen que era más linda que, que tenía una、mmm, belleza violenta, ¿eh? que se llamaba Juana Zurduy, que estaba casada con Manuel Asensio Padilla. Manuel Asensio Padilla era uno de los caudillos más importantes de la zona, un caudillo revolucionario, porque vos sabés que. Claro, con esto,、eh, tenemos un problema con esto de la escuela y la, la historia que、eh, a veces leemos en, en Vichy, que, no, que nos cuenta Clarín o ese tipo de, de cosas edulcoradas. n o Porque vos decís que el 25 de mayo de 1810 empieza la revolución. Y la verdad que no, la revolución empezó un poquito antes. La revolución empezó quizás allí en el Cusco con el levantamiento de Tupac Amaru. Y un filón muy importante, un hito muy importante fue ese 25 de mayo, pero de 1809, de un año anterior, en Chuquisaca. ¿no? Cuando te cuentan la revolución, vos decís:、eh, ¿la revolución es en la Buenos Aires de la burguesía comercial porteña o es de la intelectualidad c h u q u i s a q u e ñ a en el pecho de América Latina, ¿no? allí en Bolivia? Y allí estaban Juana Zurduy y Manuel Padilla, y Bernardo de Monteagudo, y Juan José Castel, l i y Manuel Belgrano, y Manuel. Eh, a s e n c i o Padilla y Juana Zurduy eran, eran coroneles de Manuel Belgrano, participaron del éxodo Jujeño juntos, perdieron cuatro hijos. ¿Vos s a b e s lo que es para una mujer y para un hombre perder cuatro hijos por la revolución? Se les murieron de, de, de fiebre tifoidea en, las, en los esteros de Bolivia cuando se estaban escapando de los realistas. ¿no? Eh, y Juana tenía lo que había que tener, ¿no? porque allí en ese año 1816, muy trágico para ella, donde. En la batalla de la g u n a los realistas o los monárquicos destrozan al ejército patriota o republicano, porque esa cosa de españoles y americanos también hay un poquito ahí de cosas que hacen ruido, porque había españoles de los dos lados y americanos de los dos lados. ¿no? Sin ir más lejos, los dos grandes jefes del ejército realista, que eran Goyeneche y Pío Tristán, ¿eh? eran americanos, no eran españoles. Entonces, cuando uno hace. Eh, alguna relación entre lo americano y lo español, también te quedas afuera de alguna variable. La cuestión es que esa, en esa batalla de la Laguna, ella es herida、eh, y Manuel Asensio Padilla、eh, cae preso. Le cortan la cabeza y clavan la pica en, la, en, la cabeza, en, una, pica, en una de las plazas, de, en una de esas villas. De Bolivia. ¿no? Juana Zurduy decide ir con un ejército fantasma a recuperar la cabeza de su marido para poder darle santa sepultura. ¿no? Y hay una cruzada allí de ella para tratar de recuperar el cadáver de su propio marido. ¿no? Eh, Juana Zurduy comandaba además, no solamente acompañaba a su marido, sino que comandaba a las Amazonas peru alto peruanas. ¿no? Eran una brigada de mujeres que combatían a la par del hombre. ¿no? Vos sabés que si uno habla de mujeres. Y Bolivia automáticamente tiene que hablar de las cochabambinas. ¿no? En, en aquel año, y estoy saltando en el tiempo, ¿eh? porque estoy medio sapeando, estoy haciendo、eh, quizás, estoy casi improvisando. Mirá lo que te digo. ¿Y por qué digo de las cochabambinas? Porque en ese año, en 1812, cuando la revolución parece que se acababa, porque los realistas habían vencido en Huaki Gua, y venían. Degollando cabezas, separaron las cochabambinas y dijo: No hay hombres a c á para defender la revolución, las vamos a defender nosotros. Y fueron 400 mujeres las que se pararon frente a los realistas y le dieron batalla durante tres días. Las mataron, las violaron, las despedazaron, las hicieron tortas. Pero gracias a ese llamado de Cochabamba, el ejército realista tuvo que esperar meses para descender a Jujuy. Valerosas las mujeres bolivianas, ¿eh? las mujeres en aquel momento eran argentinas, ¿eh? eran alto peruanas. Obviamente, Juana z u r d u y murió como mueren los patriotas, ¿no? olvidada y en la mayor de las miserias. El gobierno boliviano le, le, quiso dar una, le sacó las pensiones, murió olvidada. Esa mujer. Que en el año 25, cuando se independiza finalmente Bolivia, se les pone, de, se les para adelante Simón Bolívar y、eh, José Antonio Su,、eh, Sucre, el mariscal de Sucre, les dicen: Usted es Juana Zurduy, porque habían encontrado una, una señora harapienta en las calles de Chuquisaca. Y ella dice: Sí, yo soy Juana Zurduy. Y Bolívar le dice: Bolivia se debería llamar Padilla, no la República de Bolivia.、Eh, fue un lindo gesto. Pero después dejó que le dejaran el nombre de Bolívar a la República de Bolivia. Y quiero hablar de la última mujer, antes de irnos, de Martina Chapanay. Martina Chapanay tenía、eh, una característica:、eh, se vestía como hombre y amaba como hombre. ¿Qué significa amar como hombre para los hombres del siglo XIX? Significaba que ya, como Mariquita Sánchez Thompson, tenía derecho a. A elegir con quién se encamaba y con quién no. Y se encamaba con una larga lista, porque la mina era bandolera, era una tipa de, de armas tomar. Vivía ahí en La Rioja, en Mendoza, asaltando a la gente, a la gente bien. Asaltaba a las, a las iglesias, asaltaba a los comerciantes, asaltaba a los banqueros. Y después se reunió con Facundo Quiroga y con el Chacho Peñalosa y fue coronela de ellos. n o Y. Cuenta la leyenda que una vez Cruz Cuero, un tipo se le acercó, la quiso prepotear y ella lo agarró a trompadas. ¿no? Le dijo,、eh, p a r e p a r e mi gaucha, que yo solo quiero casarme con usted. Y ella le dijo, ah, si venís por las buenas, entonces empezamos a negociar. Y vivieron juntos mucho tiempo, hasta que a Martina Chapanay le gustó un muchacho más joven y Cruz Cuero los encontró. La, la fajó a ella y lo mató al pibe. Pero Martina, que estaba acostumbrada a que no le faltara el respeto y a elegir libremente lo que ella quería, cazó una lanza y lo mató a cruz cuero. Desde ese momento, Martina Chapanay fue absolutamente libre de hacer con su sexo lo que quería. Y además, tuvo la posibilidad de demostrarle a los hombres que ella tenía mucho más coraje que, que ellos. Cuenta la leyenda que Pablo Irrazábal, que es el asesino del de Chacho Peñalosa, allá en el año 62, Eh, se la encontró una vez en una pulpería y Martina Chapanay le dijo: Vos sos el asesino del Chacho Peñalosa, salí afuera que te voy a matar como, como matan los hombres. Ella, que era mujer, le dijo: Yo te voy a matar como un hombre, porque vos al Chacho Peñalosa no lo mataste como un hombre. ¿Se acuerdan cómo murió el Chacho Peñalosa? Le hicieron una trampa y desarmado le clavaban una lanza. Se hizo el duelo entre Martina Chapanay y Pablo Irrazábal. ¿Cómo terminó? Se miraron frente a frente Martina Chapanay, Pablo i Razábal, r y le, ella le volvió a repetir: Te voy a matar como matan los hombres. Y él se cagó en las patas. No estoy diciendo que se asustó, e h literalmente se cagó en las patas. Se fue descompuesto y lo tuvieron que sacar del duelo porque se había desgraciado Pablo i Razábal. r Ese era el miedo que e m e t í a Martina Chapanay. Quería homenajear a estas tres mujeres porque hoy hablamos de mujeres y derechos. Y yo quería hablar, en realidad, de mujeres y de hechos. No hay muchas. Hay una sola. Argentina tiene historia. Hola, Argentina tiene historia. Bueno, Julieta Lantieri vino muy chiquita, era italiana. Después se instalaron en La Plata y ahí estudió este, medicina y fue la primera médica y toda esa historia, pero era italiana. Bueno, chau, chau. Un abrazo y felicitaciones para Hernán Brienza y equipo desde San Nicolás del programa de Hechos Ideas que hemos tenido el gusto de hablar con el, esti el estimado Hernán. Un abrazo y éxito, adelante. Bueno, muchísimas gracias a los muchachos de Hechos Ideas allá en San Nicolás. Sí, es verdad. Si mal no recuerdo, me despiertan todos los, los, algunos domingos como a las nueve de la mañana, los odio. Pero i g u a les l mando un abrazo.、Es、de noche, no n no, o c h a con onda. Con los odio, pero con, con onda, con, con onda, cariño, con... para que no se enojen.、Eh, muchísimas gracias por llamar, una alegría escucharlos. ¿Sabes a quién le quiere mandar un saludo? Yo a Marquito Citadini. Ponete lindo. Ahí está. Sí, también. Vamos, ¿Eh? Roger Moore. Vamos. Aguante, aguante、Yo、Roger no, Moore. No voy a contar las cosas que le hice a Marco Citadini en Praga. Dormimos,、no、sé dormimos juntos.、No、sé dormimos hiciste, juntos en Praga. Teo, Qué lindo、teo. lugar. Es, q que u Es lindo el título del libro.、Es. Yo a, a, a mis chicas las he v a nosotros tampoco、sí. a contar nada. m vamos o s u n Zitadini, abrazo a Marcos e n s e r i o Nosotros、en、tampoco vamos a contar las cosas que hace Marco Citadini. Por aquí Alfredo dice: Hola, Argentina tiene historia. Ahora Cristina está haciendo historia con todo lo que está haciendo en la Argentina para los argentinos. Lo sigo escuchando, muy lindo el programa. Alba Noemí dice: Hernancito, qué lindo contás la, la historia. Te felicito, la cesta en amena, interesante de a g u s t o Muy bueno todo el programa. Ernesto Jauregui dice: Maravilloso lo que está contando el compañero Hernán. Y Mariana、eh, Gorjón dice: ¿Qué historia es la de Mariquita, la de Juana s u r d u y entre tantas otras? Muchísimas gracias. Se nos terminó el programa de hoy jueves, que en realidad es miércoles. Pero los días miércoles tienen estas cosas que suelen ser jueves a veces. ¿no? Y a veces tenido días sábados que son de miércoles. Así que disculpen el error inicial, pensé que era jueves y era miércoles. Pero mañana mañana sí es jueves. De nuevo. Mañana es jueves de nuevo, <risa> claro. Mañana jueves de nuevo y vamos a estar desde la Feria del Libro. ¿Eh? Así que si nos quieren venir a ver, si nos quieren este, traer cosas, galletitas, budines, ese tipo de cosas, pizza de m u z s a r e l l a Sí, salado salado, salado, salado. salado, salado. Salame picado grueso con queso.、Ah, lo una, hacer. ¿Sabés que el año pasado, ¿fue el año pasado Santiago o en Bicentenario? Una picada. Que apareció u n oyente con una picada. Una tabla de picada. Bueno, r e p i t a n r e p í t a n Las chicas pueden venir sueltas de ropa, no tenemos problema. s、bueno, Los muchachos pueden ser hermosos, por、sí. favor. Bueno, mañana en Argentina tiene historia la historia de la Biblioteca Nacional. ¿eh? Nos va a visitar el escritor Horacio Salas, un amigo de la casa. Eh, ya vienen las noticias de Radio Nacional y luego Carlos p o l i m e n i y Diego González con su programa Voces del Sur. Muchísimas gracias a todos, a Jorge f a l c o n a Adriana Zanca, a Agustín Camisa, Isabel García, Marina g e t i n o a Santiago Varela, a Nora Anchar.、Eh, gracias a mi mamá por haberme hecho tan lindo. Y quiero decirles una cosa: Argentina tiene historia y las mujeres hicieron muchísima más historia de la que vos te pensás. ¿eh? Te diría que las mujeres en la Argentina tienen mucha, mucha historia.